Este, bueno, estamos en la audición del Frente Ambiental de Diavilsalva y hay un para comunicarse, bueno, una puede ser el el Facebook y por ahí se pueden comunicar, sino por el correo electrónico comision.delia.diavilsalva@gmail.com, ¿no? Habíamos dicho hoy Silvia, bueno, de dar algunos nos de dar el tiempo que nunca, que nunca alcanza. Algunos temas uno era el fallo favorable para apicultores acá. El otro es la el trunfo de la movilización y de la lucha en Tierra del Fuego por la instalación de una salmonicultura. Queríamos hablar un poquito si da el tiempo también una entrega más frente a UPM, UPM en el gabinete. También tenemos lo del trigo transgénico, en qué en qué etapa está eso. Bueno, este empezamos con con lo de acá digo con el fallo favorable que te parece para los Me parece fantástico porque bueno. realmente que la Suprema Corte de Justicia haya reconocido después de dos fallos negativos contra los los apicultores haya reconocido que la empresa Mi Granja al fumigar eh sus eh, plantaciones de de manzana y y perales mató eh miles de de colmenas, 2500 colmenas eh liquidadas en un par de días, es algo muy importante. Claro. Sí, eso es una lucha que viene yo y esto incluso ese pues de de 9 años, porque esta problemática de la crisis en la agricultura y en gran parte es por este modelo agrícola, que donde se usan tantos agrotóxicos, viene desde varios años, ¿no? Y nosotros eh, la la la Unidad Popular, ¿no? junto con hay que recocer junto con con Daría Pérez presentamos. Eso fue, verás mira, estoy mirando acá un recorte, el 10 de abril se presentó el proyecto en el Palacio Legislativo. Este ahora ese proyecto fue elaborado justamente eh conversando con los apicultores, ¿no? Y con organizaciones de de defensa también de del Ministerio del Medio Ambiente y de la apicultura, ¿no? Y aparte nos basamos, eso lo sabes tú bien, porque bueno, el nuestro frente contribuyó a elaborar ese proyecto, ¿no? Nos basamos también en experiencias de de otros países que habían logrado en algunos prohibir estos agrotóxicos que son bueno este tú te recuerdas bien los nombres neo, sí, neonicotinoides, los neonicotinoides y el clorpirifos, citronil. ¿no? Ajá. Este que que matan a veces, no las matan en el momento, las debilitan, las abejas pierden la orientación y se vuelven pierden también la inmunidad frente, por ejemplo, al glifosato digo hay distintos grados según la cantidad de dosis que hayan echado, ¿no? Cómo se afectan las abejas. Este pues sí, que... este modelo aparte de tienen menos polen porque el modelo de de monocultivo este con de paquete, paquete de eh ya como la soja transgénica más los agroquímicos que van en el paquete tecnológico, ¿no? Viene por varios lados y eso afecta a varios polinizadores, no solo a las abejas, ¿no? y afecta a todos los los insectos, ¿no? Claro. Este este proceso como como tú bien dices que comienza en el 2012 cuando en una fumigación el el, el, el la empresa Miguel Anja mata 2500 colmenas, claro. 2500 colmenas en San José usando eh, metilparatión, que es un insecticida eh peligrosísimo un organofosforado sobre sus plantaciones de de manzana vía aérea y manual y mata todo alrededor. Lo que lo que a mí me me resulta muy importante de subrayar porque es lo que nos sucede siempre eh con la la fumigaciones con con este con agrotóxicos en donde hay daños, tanto daños a a las abejas como daños a los cultivos de pronto eh que tienen alrededor eh ot, otra otros productores pequeños, es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hace el examen en el 2012 de las colmenas preocupados por la alta mortalidad de las abejas y no encuentra ningún agrotóxico. Ah, qué... En general el ministerio grande. no encuentra, parece que ellos tienen un problema eh no sé si con su laboratorio, quizás los reactivos están vencidos, porque cuando interviene la Facultad de Química de la Universidad de la República y el Polo Agriment Agroalimentario Agroindustrial del Centro Universitario en Paysandú analizan las muestras de las colmenas y ahí encuentran el agro tóxico que fue utilizado en las fumigaciones. Eso es algo que sucede muy a menudo, pero muy a menudo eh, personalmente hemos visto eh tomar agua, por ejemplo, hacer muestreo de agua de los pozos de agua eh de, de de de familias o de pequeños productores en San José, en Canelones y resulta que al ministerio no le da ningún ningún resultado eh positivo a a presencia de agrotóxico siempre es negativo, no no hay. No encontramos. Bueno, acá el ministerio no encontró, pero eh la Facultad de Química y el Polo Agroalimentario, ellos eh, universitario también, ¿no? Ellos sí este lo encontraron y finalmente después de 9 años de de idas y vueltas en la justicia, mi granja es condenada a con una cifra más o menos de unos 300.000 eh a a para este para abonarle a los damnificados, lo que no quita que durante 9 años ¿Sí? esa esos apicultores tuvieron que reemplazar sus colmenas, hubo momentos en donde realmente no había presencia de de abejas en la zona y eh entendiendo que la presencia de los polinizadores entre ellos uno de los principales polinizadores que es la abeja y eh, ¿Sí? favorece es la que permite, mejor dicho, por ejemplo que prosperen la las chacras, las huertas, que crezcan. Y este el bueno, el proyecto este que presentó la Unidad Popular llegó a la comisión de porque hay otros proyectos que nos que se presentaron cuando estamos el parlamento que quedaron en los cajones, ¿no? Varios, pero este llegó hasta la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de diputados. Pero de ahí no sé por qué hay intereses muy importante, ¿no? económico que no no no que no permitieron. Priman ahí los grandes intereses de los de los ejeros, de los laboratorios que venden los agrotóxicos, ¿no? O sea que exactamente, exactamente. Pero bueno, esperemos el el proyecto está ahí, eh, este en el Parlamento a ver si si algún legislador lo lo puede sacar a luz. ¿Sí? Los los proyectos que se pierden en en los cajones en el sí. parlamento justamente porque no hay ninguna voluntad política ninguna voluntad política de que de, de que volición los para esa voluntad los interes, los grandes intereses, ¿no? De lo que realmente este dominan todo el el agronegocio. Ahí que está al que está jugado este y el anterior y los anteriores sí, igual, gobiernos de la misma manera los Uruguay. dos con todo, el, todo todo lo que ya este se le había otorgado que como titulamos en nuestro tercero boletín uruguay colonia de una empresa ahora le faltaba algo que no tenía tener un lugar en el gabinete todas sí. las exoneraciones la zona franca las prevendas todo lo que se le entregó ¿no? que le entregó el gobierno anterior este ahora tiene un lugar en el gabinete además casi orgánico al lugar, digamos. Sí, sí, ahora está más claro imposible, aunque habían prometido que iban a revisar el contrato, los que antes eran oposición y ahora están en el gobierno, ¿no? Pero bueno, todo que lo hay cada vez se lo otorga más. Bueno, quería eso capaz que podemos hablar otro día, recordar un poco las ganancias que que que tiene UPM y en, bueno, todo lo que se le exonera y ya seguiremos entonces ahondaremos un poco más en tu poema y en otros temas en la en la próxima audición.